Hola. Hola. Dame dos entradas para historia de amor, para la función de las tres, por favor. Perfecto. Ahí tiene dos entradas para batalla sangrienta, para la función de las cinco. Disculpa, pero ¿Mm? eh, te pedí dos entradas para historia de amor、ya. a las tres. Sí, pero yo le estoy dando dos entradas para batalla sangrienta a las cinco. Oye, pero a ver, yo quiero ver historia de amor. Pero yo quiero que vea batalla sangrienta, y eso es lo que va a haber.